En la vida se pierde y se gana Aquí todo no es color de rosa Unas veces sufrimos las penas Y otras veces hay fe y esperanza Yo por eso no siento vergüenza Aunque he estado en la buena y la mala Yo nací en una cuna muy pobre y aprendido a enfrentar el destino En la vida entendí que a los hombres se nos muestra un camino distinto Unos tienen dinero a montones y otros mueren de hambre y de frío Tan solo una cruz me acompaña, yo les pido que solo me nombren y las cosas buenas de la vida y perdonen todos mis errores. El que muere se vuelve ceniza y no vuelve a pisar estas tierras. Si una ofensa le debe a la vida, pagará entonces cuando muera. El mundo somos pasajeros viverrantes sin tanto problema Yo jamás me complico con la vida Yo soy libre, no me atan ninguna cadena No le guardo rencores a nadie Y amistades tengo por doquiera Si tan solo una cruz me acompaña, yo les pido que solo me nombre en las cosas buenas de la vida y perdonen todos mis errores. El que muere se vuelve cenizas y no vuelve a pisar estas tierras. Si ofensa. No The world